Este audio está hospedado en ibox.com y es propiedad de su autor. ibox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. Saludar nuestro compañero Manuel Carballal que se vino corriendo desde Galicia a Madrid. Buenas noches, no, Casi casi corriendo, casi, casi corriendo, co solo me faltó. ¿Cómo estás? Muy bien. Buena semana llevamos, ¿no? La verdad es que sí. Entre el programa que hicimos ayer con todas que hiciste ayer, montasteir con todas la gente en la Coruña. Y luego estas últimas informaciones que parece que van a dar mucho que hablar Yo creo que sí, el tema es lo suficientemente importante como para que dedicásemos un programa entero y quizás más, más adelante Por lo menos en primicia, algo que ha salido incluso en la agencia EFE Diciendo que contamos toda la historia, por lo menos todo lo que sabemos de ese incidente en Roswell Manuel Carvallalo, uno de nuestros invitados esta noche Nos Vamos a saludar a Galicia, a otro invitado, Salvador friseo Buenas noches, don Salvador Buenas noches ¿Cómo estás? Pues aquí, oyendo las cosas que... Creo que tienes la radio un poquito alta, si la puedes bajar, por favor. Pues sí, la voy, a... pero es que yo a usted no nos oigo muy bien, pero bueno. Simplemente saludarte, te vamos a dejar que descanses, que escuches un poquito toda la historia que vamos a contar y un poquito avanzado el programa contamos contigo para que nos des tu opinión, ya que eres un experto en este estudio, ¿te parece? Muy bien. O se ha por un reputado investigador que se va a contar de él, tiene un montón de libros y alguien que estuvo durante mucho tiempo investigando este asunto. Gracias, Salvador, por estar en el programa. Muy bien. Nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro segundo invitado, Josep Guijarro. Buenas noches, Josep. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que digiriendo y calibrando todo este montón de informaciones que están llegando últimamente hasta, hasta nuestros archivos. ¿O es una gran mentira o desde luego estamos detrás de esa pista que andamos buscando tanto tiempo, no crees? Supongo que tiempo habrá para dilucidarlo. Lo cierto es que momento tenemos que tener los ojos muy muy muy abiertos en los ojos y los oídos muy abiertos esta noche para escuchar toda esa increíble historia gracias por estar, estar en el programa vale muy bien 345 80 05 nuestro teléfono esta noche por si quieren intervenir con el prefijo 91 si nos llaman desde fuera de madrid y la historia de roswell comienza después de esa primera introducción que ya ofrecen nuestros compañeros julio de 1947 una fuerte tormenta eléctrica cae sobre las desiertas llanuras del sur de nuevo méxico en esta época del año las tormentas nocturnas son prácticamente diarias en su apartado rancho Mac Brasel espera pacientemente a que se apacivó la tormenta Mac era Mac era un vaquero como los de antes supongo era un hombre bastante serio Y cuando te decía una cosa Podías asegurar que era cierta Por lo visto, Macbrassel escuchó aquella noche un trueno Que de alguna forma le pareció diferente Se supone que Mac Brasel pudo ir un tremendo estrépito durante la tormenta sin saber si tenía algo que ver con ella o no, según lo declarado por su hijo. Mac salió a caballo el día siguiente para buscar los pastos que más lluvia hubieran recibido la noche anterior, para conducir al ganado hacia ellos, ya que allí la hierba sería mejor. Y mientras escudriñaba y oteaba el horizonte, topó con unos restos desperdigados en un prado cerca de su rancho.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 Así empezaba la historia, el 2 de julio de 1947 en Nuevo México, en una noche de tormenta. Allí bajo ese cielo, cerca de la casa de Mark brassel comenzaba todo. Él mismo pudo ver extraños restos de algo que no podría definirse y que estaban en su rancho. ¿Se había estrellado una nave extraterrestre? Este es el comienzo de la historia de hoy. Escuchemos a nuestros compañeros. Así comenzaba la historia. Hace casi 42 años... Manuel, ¿por qué crees que ahora se vuelve a poner de moda? Manoli y Josep Guijarro, que creo que estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, estoy. Has escuchado esa introducción, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué creéis que se vuelve a poner de moda... ...o sale de nuevo esta historia después de 42 años? Bueno, hay fundamentalmente dos razones uh, básicas. De un lado, la reciente declaración por parte del gobierno de los Estados Unidos de que los acontecimientos uh, ocurridos ese día de julio de 1947 no eran sino la primera versión oficial dada al respecto, que era la de un globo meteorológico. Esto ha hecho fundamentalmente que los sectores de la ufología europea pues defensores de las hipótesis extraterrestres se rasgaron las vestiduras porque las evidencias de que en julio del 47 ocurriera algo más que el estrellamiento de un globo meteorológico parecen bastante notables así al menos se han hecho notar en una amplia bibliografía existente en inglés de la cual a nuestro idioma pues han llegado pocas páginas en concreto un libro de William Moore y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 que se fotografiaron incluso junto a esos restos, hablaron que, que esos restos pertenecían eh, no a un globo meteorológico, sino al propio OVNI y que eh, no se habría permitido a la, a la prensa ni a los fotógrafos que hasta hasta allí llegaron a acercarse en exceso al material, sino que todas las fotografías se serían tomadas a una cierta distancia y el propio DuBois eh, declararía más tarde que él habría mantenido una cierta presión desde Washington para que se dijera que aquello era un globo meteorológico y no otra cosa, es decir, que Dubois venía a, a avalar la hipótesis del encubrimiento de lo que ocurrió allí, era una tapadera de algo mucho. Manuel Sánchez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 El día vida, otros esa historia todavía continúa hay muchas más cosas que se van sumando yo no sé si yo quieres decir algo si no, eh, vamos me gustaría añadir un par de cosas al documentado de informe que estaba apuntando manuel porque ciertamente primero respecto a la teoría de los globos fugo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 Como todos vosotros sabéis, muchas de las investigaciones, por no decir la totalidad de las investigaciones del principio del aire contemporáneo de las OVNIs, fueron estudiadas en profundidad por los proyectos que eh, un poco más tarde se iniciaron en los Estados Unidos. Y principalmente hubo uno, el proyecto Libro Azul, que trató de englobar y... Eh, ...analizar un montón de información relativa a los objetos no identificados. Era lógico suponer, por lo tanto, que existiera en, lo, en sus anales, en sus archivos... ...cierta documentación relativa a este incidente. Bien, eh, siempre se ha negado de que eh, existiera información. Sin embargo, una reciente entrevista llevada a cabo por una eh, emisora local de Texas... ...a Héctor Quintanilla, uno de los responsables del proyecto Lib Libro Azul... ...en su última época, declaró de forma oficiosa que... Eh, Había una carpeta uh, sobre el informe Roswell, pero que nunca había seguido los uh, canales eh, adecuados hacia los archivos nacionales, sino que eh, su, su camino iba vía archivos secretos y jamás supo su uh, paradero final en cualquier caso demuestra una vez más que existía un poderoso encubrimiento por parte de la alta cúpula militar norteamericana para que aquello que se había recuperado en Roswell no trascendiera la opinión pública. A lo mejor por ahí van las cosas. Vamos a hablar mínimamente con Salvador Friciado, antes de... tenemos también a, Ma... a Juanjo Benítez por ir esperando. Salvador, tu opinión hasta ahora del caso, tenemos tres minutos. Bueno, si me aprieto a mí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 Hemos tenido ya estrellamientos de todo tipo. A mí ya no me, no me interesan para nada los estrellamientos. Yo estoy segurísimo de que han caído muchos, pero el que hayan caído, son no es lo importante. Lo importante es que estén aquí. ¿Y por qué estoy seguro? Estoy seguro porque yo vi uno con mis propios ojos en Puebla. Espera, entiendes? Espera. En lo alto de Puebla. Espera, Salvador, espera. Nos, ¿Qué? Nos lo cuentas en un momentito, ¿vale? Sí, nos quedamos ahí. Tú viste uno en lo alto de Puebla, dices. Sí, señor. En, en la momento, tierra de Puebla. En un momento nos lo cuentas. Muy bien.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 Hay muchísimo más estrellas Sí, porque lo importante no sé que se estrella bastante es que mientras estamos atendiendo a estos truquitos que nos ponen las autoridades discutiendo unos con otros y si fue y si no fue y, y dando detallitos y por ahí nos olvidamos de qué es lo que están haciendo los que nos estrellan ese es el problema pero en fin tú dices que estamos buscando prueba definitivas mira miguel pruebas definitivas la falla punta de pala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 Ya te digo, entre la bruma y entre los entre los muchos árboles que había venían así como una especie de ubarrones, era muy alto en la sierra. Vimos una especie de silo, como los que hay en las granjas donde se almacena el sus cilíndricos, donde se almacena el eso parecía desde aquella distancia, tirado en el suelo. Allí había gips y había gente. Había me, me imagino que eran militares también moviéndose por un lado y cerca de aquello como rodeando aquello.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 ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con la humanidad? Si quieres lo dejamos ahí, al final tratamos no, de No, eso es demasiado pregunta. para ser tratado hacia estas horas de la noche. Además, ya bastante, con lo que digo, pues ya bastante gente estará escandalizada diciendo, pero ¿dónde saca esas cosas? No sé, de aquí a 10 años entonces tendrán un programa sobre esas sobre esas cosas. Seguramente. <risas> eh, parece ser que nos han ocultado mucha información, que por el Majestic 12 murió mucha gente, alguna gente, pero como decía Salvador Frisedo,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 Esta noche la estamos utilizando para dar un primicia, un poco esa información que ya comentaba nuestro compañero Manuel carballal Él adelantó los datos, los primeros datos, habló con juan Benítez, pero nos vamos a volver a poner en contacto con Juanjo Benítez ahí en el norte. ¿Cómo estás, Juanjo? Bien, como siempre, de un lado para otro. Sí, porque te acabamos de llamar para ver si podíamos estar tenerte en un, un día en el programa, pero te vas a una procesión, nos han dicho. Bueno, voy hacia el sur y sí, a hacer unas investigaciones y el domingo de Ramos, como hacía ya cuatro años, pues tengo la debilidad de salir de... En...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 y se entregue, como hay tanto pobre chiflado ahora, contactado, entregados a lo que le digan los hermanos superiores, pues lo acompaño del sentimiento. Que Dios le pille confesado, ¿no? Uh -huh.